Me voy a cargar a Carl. Lo voy a hacer de un golpe fuerte y seco. Intentaré hacerlo de un golpe porque me cae bien. Pero quiero que te lo metas en el coco y le des vueltas un minuto. Voy a matar a Carl y luego aquí Lucille te va a dejar sin manos. Puedes hacer delante de mí Y dejarme sin manos Ya te lo he dicho Voy a matarte Y a todos Puede que no hoy ni mañana tampoco Pero nada Cambiará eso, nada Todos estáis muertos Volken en la serie, la serie que todo el mundo ha visto, mucha gente ha visto, una serie sobre el mundo de los zombies, sobre los que hablamos esta noche y su relación con las matemáticas. Lo vamos a conocer por qué existe esa relación y ese trabajo nos lo va a explicar una matemática de la Universidad de Valencia que nos habrá comentado y nos comentará algo sobre este asunto. Ella es Anabel Forte. Anabel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches a nadie. Eh, eh, ya sé que mucha gente se lo estaba preguntando, pero ¿qué tienen que ver ambas eh, cuestiones? Eh, bueno, pues eh, tiene que ver que las matemáticas se eh, pueden eh, ofrecer un modelo predictivo, una gran catástrofe como la que se presenta en esta serie, ¿no? Sí, sí, en realidad las matemáticas pues están preparadas ahí para modelizar cualquier cosa que sucede en la vida real. Y entre ellas, pues, hombre, los zombies no han llegado todavía, pero por si llegan eh, pues estamos ahí preparando el modelo, pero luego además cualquier epidemia que sí. pudiéramos encontrarnos Eh, las matemáticas las pueden explicar. Esto es eh, lo importante de este estudio. Vamos a hablar de muchas eh, cosas. Eh, seguramente hay gente ahora recordando sus años eh, de mozo, sus años eh, de chaval, las clases de matemáticas, el horror que eh, teníamos eh, todos ante esas clases eh, de matemáticas. Fíjate, yo me he acordado cuando estaba preparando la entrevista contigo, me he acordado de una conversación que tuve en mi casa con mi madre. Yo... Eh, iba mal en todo, pero especialmente en matemáticas, Y yo, pero yo quería ser astrónomo, y le decía a mi madre yo quiero ser astrónomo, yo quiero ser astrónomo y dice, pues eh, para eso hay que estudiar muchas matemáticas, entonces desde ese día quería, de, dejé de querer ser astrónomo <risa> eh, eh, pero sin embargo las matemáticas hace unos eh, años estuve documentándome en el mundo de la banca y, y son los más buscados en el mundo de las eh, grandes financieras eh, los matemáticos, precisamente por eso son modelos eh, predictivos que pueden crear, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que hay varias razones. Una es eh, lo que aprendemos como tal, el, pues los modelos predictivos, eh, toda la parte de, de estadística y de cuantificar la incertidumbre que nos rodea, pero luego además también es que mm, al final cuando tú estudias matemáticas adquieres una capacidad de abstracción que te permite resolver problemas que de otra manera son difíciles de visualizar, o sea, de, de, como de ver soluciones globales que de otra manera no, no se ven tan fácilmente. Entonces yo creo que por eso nuestra profesión está muy demandada actualmente actualmente la, la verdad es que, en general, no eh, los alumnos es como que tienen fobia, como que en las primeras matemáticas, en los cursos de, de, de primera de secundaria, se animan, no pero cuando ya la cosa empieza a, a complicarse, sobre todo lo que tú dices, en esos problemas no que son así como demasiadas tractos, les parece que se, se les escapan los conceptos. Y una de las cosas que tú defiendes mucho es que hay que poner ejemplos prácticos para enganchar Al, a, a los chavales y a que no les suponga ese reto y que directamente lo rechacen, sino que luego, si tú lo aplicas al día a día, te das cuenta que es que las matemáticas valen absolutamente para todo. Sí, efectivamente. Yo creo que tienen que ser... Yo digo, cuando son pequeños, ellos tienen la intuición ya. O sea, un niño pequeño, aunque no sepa lo que es un número, no, no tenga... ...la idea de lo que es el uno, el dos, el tres... ...sí que cuenta de alguna manera... ...y coge sus juguetes y ve cuántos tiene... ...entonces esa esa idea de las matemáticas... ...está desde muy pequeño... ...si eso lo fomentas... Eh, ...enseñándoles cosas que están dentro de su intuición... ...y la vas aumentando y la vas llevando... ...a donde quieres llegar con las matemáticas... ...pues entonces sí... ...pero claro, si tú llegas al cole y les enseñas que sumar... ...es poner la unidad debajo de la unidad... ...la decena debajo de la decena... ...y ahora tienes que hacer esto, y ahora suma uno arriba... Al final, eso es de, el que es capaz de seguir ese algoritmo, muy bien, pero el que no es capaz se pierde, y entonces se convierte en un zombie directamente. Sí. Y tenemos miedo. ¿Y cómo eras eh, tú, Anabel en las matemáticas eh, de jovencita, en las eh, clases eh, que se daban? Eh, ¿Atendías, era, destacabas o, o te pasabas como el resto de gente? ¿Tenías eh, tu relación de amor-odio con esas eh, clases? No, a mí me, me, gusta, me han gustado siempre mucho sí. el... el Pero yo creo que también porque a lo mejor yo misma me he ido fomentando esa esa intención desde pequeña y, y siempre, a ver, que yo soy muy cuadriculada, que yo me pongo a jugar ahora con mis niños y yo lo que hago es ordenar los juguetes en vez de jugar. Bueno, claro, como eh. debe ser, por eso es matemática, ¿no? <ríe> sí, es eso. Pero no, yo la verdad es que muy bien y siempre pues acababa, que yo creo que eso me ayudó mucho, acababa siempre explicándole las matemáticas a mis compañeros. ¿Ah, sí? Y eso, el, el forzarme porque alguien me pedía ayuda, porque a lo mejor había hecho algo bien en clase, el forzarme a tener que explicárselo a ellos, a mí me ayudaba a entender mucho las cosas y, y yo creo que eso es lo que, lo que también tenemos que fomentar mucho en, en la educación con los niños pequeños, que entre ellos se ayude y se expliquen las cosas, porque yo creo que las entienden mucho mejor que cuando se las explica a un adulto desde un punto de vista que... Porque nosotros lo sabemos, ya tenemos la capacidad de abstracción, ya lo tenemos superado. Pero se lo intentas explicar a ellos y se lo explicas desde el punto de vista del adulto y no lo van a entender. Jolines, eh, Anabel, me hubiera gustado tenerte de compañera de clase de matemáticas, porque no me explicaba nadie en matemáticas. O sea, yo veía números muy raros en la pizarra y tenía que aprender eso. Ya cuando pasó de la suma, la resta, la multiplicación, la división, y ya llegaron las raíces cuadradas que son muy sencillas, pero ya... No, y que te dicen, tienes que aprendértelo y ya está. Y, y dicen, sí. no, yo quiero aprenderlo, pero también quiere comprenderlo un poco, ¿no? Exactamente. Es que, por ejemplo, hay cosas que yo creo que cuando se enseñan nos equivocamos un poco incluso yo me declaro culpable que hay veces que intentas enseñar cosas que dices, si es que en realidad esto necesitan la intuición que hay detrás pero no necesitan saberlo por ejemplo, la raíz cuadrada ¿alguna vez habéis hecho una raíz cuadrada a mano? pues no de y la, y la, la calculadora, calculadora es, es que las hace muy, muy exactas al principio, muy, muy al principio de los tiempos, Anabel claro, pues eso entonces está muy bien aprender algoritmos porque esa, esa cosa de ahora hago una raya aquí y ahora paso este número al otro lado, esto, ese tipo de cosas están muy bien porque te ayudan a estructurar con nuestro pensamiento, la forma de pensar, pero se pueden hacer de muchas otras maneras. Ahora, por ejemplo, los niños, eh, hay clases de programación para niños y les enseñan a programar un robot. Eh, es súper divertido para ellos y en el fondo están aprendiendo algoritmia también. Pero, eh, enseñar las cosas de otra manera y cosas que les lleven a poder entender cualquier cosa. Que si han conseguido entender eso, si luego les planteas hacer una raíz cuadrada y les enseñas un día cómo, lo van a aprender enseguida. Pero si les haces que se aprendan el algoritmo tal cual, sin explicar nada más y sin que entiendan la instrucción detrás, Pues claro, no, no es, hay manera. Es que yo creo que has utilizado una palabra de moda, algoritmo. Cuando hablamos en de Big Data, de comportamiento, eh, de todos los datos que nosotros en voluntaria e involuntariamente metemos en Internet sobre nuestro comportamiento, detrás hay una serie de matemáticos que analizan el comportamiento de los seres humanos y no nos damos cuenta de que son las matemáticas las que mueven el mundo. Sí, totalmente. Y hoy en día es... Eh alucinante. Pones a coger cualquier base de datos de cualquier red social y puedes sacar información sobre el comportamiento humano, pero increíble, porque hay, y el algoritmo que hay detrás es simplemente un algoritmo, la mayoría de las veces es un algoritmo de clasificación. Pues te sirve desde para entender eh, con un hashtag de Twitter, pues qué grupos están hablando de ese hashtag, qué relaciones hay entre ellos. Tú visualizas y ves rápidamente distintos grupos de personas hablando sobre lo mismo, pero que tienen enfoques distintos y se puede entender rápidamente qué tipos de ideas hay alrededor de esa información y, y se pueden entender muchísimas cosas de cómo nos comportamos Y algo muy relacionado con, con nosotros, con el mundo del periodismo eh, esta fórmula y esta estadística y, y toda esta previsión que, que has hecho tú que, que luego ahondaremos en el tema de, de los zombies dices que también es aplicable, por ejemplo, ahora que está esto tan de moda de las fake, de las fake news, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo aplicarías? ¿Cómo lo aplicas? Pues, eh, a ver, al en el fondo, una fake news es es una, una epidemia también. La fake news te, te llega, eh, tú te la crees o no te la crees y la compartes y entonces pasa a otras personas. Entonces, dependiendo de cerca de quién te mueves o de las ideas de, de las personas cercanas, pues te puedes contagiar o no te puedes contagiar esa es fake news. En el fondo... Cualquier cosa que se comporte así, eh, de manera que tú puedas pasar de ser sano, digamos, a estar contagiado y contagiar a otras personas, eh, en el fondo se puede modelizar con el mismo tipo de modelos eh, que planteábamos para lo, para lo de los zombies Es ¿Cómo, el mismo tipo? ¿Cómo comenzó esa historia? Relacionar las matemáticas con los zombies. ¿eh? Porque comenzó a partir de, de esa serie y de esa explosión que hay eh, de ficción, pero que nos presenta algo que puede ocurrir porque en el fondo son epidemias ¿eh? y unas epidemias con una serie de comportamientos que se pueden predecir. Pues para mí personalmente empezó porque yo estaba dando clase, tenía que dar ecuaciones diferenciales a gente que estudia farmacia que es como, esto no me van a entender. Y entonces dije, voy a ver buscar algo que, que pueda llegarles o que puedan entender y les pueda gustar. Y justo era el momento en el que estaba Walking de moda y había unos chicos en, en Canadá y en Estados Unidos que habían aplicado este tipo de modelos, que son modelos que se llevan echando muchísimo tiempo en epidemiología, pues eh, los estaban usando para entender cómo se comportaban los zombies. Entonces ahí fue mi primera aproximación y, y les intenté explicar pero eso, todo lo que tiene que ver con pasar de ser sano a estar enfermo, eso se explica con una ecuación diferencial. Eh, yo les los expliqué ahí y se me quedó en el buffer de la memoria y un día cuando empecé a trabajar realmente con este tipo de modelos, yo en mi investigación, eh, dije, pues voy a recuperarlo, porque, claro, si yo tengo que contar mi investigación eh, al público general, o, pues es muy difícil contarlo, Eh, desde el, las matemáticas y las fórmulas y ya está. Entonces tenía que ser algo práctico que les pudiera enganchar y se me ocurrió volver a cogerlo. Pero estos modelos en general se llevan usando muchísimo tiempo Pero para... para... No, que por ejemplo, para las fórmulas que tú aplicas en esta supuesta epidemia de los zombies, tienes en cuenta muchísimas cosas. Por ejemplo, lo que tú dices, cuánto tarda en contagiarse, si va un poco más lento o si va un poco más rápido, ¿no? Y sobre todo una de las cosas que, que yo, que estamos en esta casa rural, pues a mí me gustaría si realmente hemos acertado. En una epidemia de ataque de zombies... Eh, ¿estaríamos libres de ellos en una casa rural, según el sitio, según la zona? A ver, porque dices que si los de Walking Dead hubiesen sabido lo que tú has sacado en conclusión, pues sabrían perfectamente dónde se podrían salvar. Cuenta, cuéntame. A ver, con la velocidad a la que se movían los zombies de Walking Dead, yo creo que cualquier casa rural que esté un poco aislada del mundo es suficiente porque no no te llegan. Sí, a ver, eh, es necesario saber pues eso, cuánto va a tardar en llegar el zombi a la zona en la que tú estás, desde los puntos principales de infección, cuál es el tiempo que tardas en infectarte desde que te mueren, porque así tus compañeros también pueden saber si tienen que huir más rápido o, o no hace falta que huyan tan rápido. Eh, son parámetros que si se conocen o si se consiguen estimar, pues permitirán decir dónde hay que huir y, y con, en qué dirección y hacia qué zona o cómo esconderse. Esto que nos estás contando explica el por qué estos modelos predictivos, gracias a las matemáticas, pueden tener muchísimas aplicaciones en el mundo de la farmacopea y en el mundo de la medicina. Sí, en, en salud se usan mucho y en, en concreto en, en lo que se llama farmacocinética, farmacodinámica, lo que hacen es... Eh, No es exactamente el mismo modelo en el sentido de no son sanos y enfermos, pero sí que son flujos de de, de paso de medicamentos, por ejemplo. Entonces, cuando te tomas un paracetamol, el paracetamol tarda un tiempo en digerirse, digamos, en pasar a la sangre, de la sangre pasa a, a los distintos órganos, se, se acaba eh, gestionando por los riñones y cuánto tiempo pasa en cada órgano es importante porque dependiendo del tiempo... ...que esté, pues puede dañarlo o no... ...y el paracetamol, pues ya se conoce muy bien... ...pero un medicamento nuevo que sale... ...pues es necesario saber cuánto tiempo pasa en cada órgano... ...y cómo, qué tarda en pasar de un órgano a otro... ...con, con qué tasa pasa... ...y eso eh, es importante para determinar... ...por ejemplo, qué dosis de medicamento es la óptima... ...para que tenga el mayor efecto... ...con el menor daño posible... Eso no es importante, es importantísimo porque lo que nos está demostrando y lo que nos está guiando es a la verdadera buena utilización de esos medicamentos eh, para que eh, causen el efecto positivo que tienen que causar y para que no haya efectos secundarios, eh, para que se dirija eh, el, el objetivo de ese fármaco. Claro, efectivamente. Al final un poco es eso, es tratar de ver cuál es la dosis óptima para que no se produzca daño. ¿no? No, fíjate ahora que en estos días siempre se está hablando de epidemias que de vez en cuando rebrotan, ¿no?, como el tema del, del, del ébola, que parece que cuando ya está controlado otra vez vuelve a pasar las fronteras, las fronteras otra vez empieza eh, el miedo. ¿En ese tipo de, de epidemias también se podría aplicar esto que estás diciendo? Sí, de hecho, en cierta manera se aplica eh, para... Pues gestionar un poco cómo, cómo tienen que ser las cuarentenas, digamos, o o el tipo de gestión que, perdón, que hay que hacer en los hospitales. Es es importante. Y, de hecho, se usa para muchas otras en nuestro día a día. La gripe, por ejemplo, ahora no es mucha época de gripe, pero eh cuando llega el invierno lo, eh, la gripe es declaración obligatoria y cuando llegas a, a tu médico de cabecera le dices «tengo gripe», El doctor o la doctora tiene que rápidamente comunicarlo. Eso se va gestionando, se gestionan los datos y al final se pueden dar alarmas de, eh, ojo, que estamos a punto de sufrir una epidemia, eh, pues en esta zona los hospitales hay que alertarlos para que activen el protocolo. De, de epidemia en ese caso. Fíjate, hace unos meses contábamos una noticia aquí precisamente sobre eso que nos acabas de comentar, cómo se pueden predecir gracias a determinados comportamientos, a determinadas búsquedas, a determinadas cosas que están pasando, que ya estamos en una epidemia y que en unas horas va a haber una epidemia de gripe incluso. Las matemáticas en este caso pueden servir para anticiparnos al futuro. Eh, esos pocos eh, minutos o pocas horas que lo podemos hacer, porque los datos aparecen antes de que seamos conscientes de que se producen, eso puede ser muy importante para tratar eh, una epidemia. Sí, sí ahí lo que hay es muchísima estadística, y lo que se intenta hacer es eso, pues analizar los datos de la mejor manera posible para poder predecir o dar una probabilidad de que haya una epidemia en un tiempo determinado y se usa en realidad se usa mucho bueno estamos aquí un poquito con miedo ¿eh? porque no sabemos si los zombies están atacando la red eléctrica de nuestra zona porque nos están porque enviando luces, todo eh? el rato señales están intermitentes <risa> las señales lumínicas entonces no sabemos es que se quieren comunicar con nosotros los, los extraterrestres o es que están los zombies yo, aquí yo, que saben que nos ya, ¿no? estás dando información y han dicho uy y aquí hay que pararlo rápidamente <risa> Posible, posible. <risas> Oye, Anabel, ojalá hubiéramos eh, tenido a alguien como tú en esas clases eh, para que nos enseñara Y lo que nos has contado y cómo los ha, nos has contado vuestra investigación demuestra lo importante que son las matemáticas y demuestra cómo se puede acceder a la información de forma mucho mejor de la que nos eh, hemos eh, eh, Pues la, la que hemos utilizado hasta ahora, que eh, las fórmulas en las pizarras está muy bien, pero sobre todo hablarlo y hablarlo con simpatía. Las matemáticas están ahí y, y, sí, se puede, y se ha tomado un mal camino para enseñarlas y para llegar a la sociedad. Y este es un buen camino, ¿no? Sí, yo creo que sí. Al final hay que conseguir, pasa con la ciencia en general, pero con la matemática en particular, hay que conseguir que llegue a la gente. Y jo, yo os agradezco un montón que os intereséis por este tipo de, de cosas porque es que realmente nos hace falta, hace falta que, que la gente sepa que las matemáticas no son ese hueso de la pizarra, de la, de la fórmula. Ella es en matemática en la Universidad de Valencia, Anabel Eforte, que ha estado esta noche con nosotros en las Rosas Vientos. Anabel, muchas gracias. Un abrazo a ti. Muchas gracias.